Ya. que descubra Y Salí del baño y me atracó una rima. Y me senté a escribirla igual que hace 13 años en la cocina. Soy el hijo de Marina y no sé nadar. Solo sé que la amo con las mismas ganas que se bebe por olvidar. Dicen que uno sabe que está envejeciendo cuando la felicidad lo pone nostálgico Es verdad, mi abuelo decía. Vivir tantos años también es ver morir a muchos. Ahí le dejo esa inquietud, muchacho. Y ahí voy yo, borracho, escuchando a Tito Rodríguez, inolvidable. Como los demonios que me persiguen recordando al viejo siempre dando clases sin enseñar nudo sentado en su mueble escuchando salsa recuerdo mi rúbrica y esas sensaciones únicas cuando conocí esta música yo solo bailaba man blues sin descansar era el dios del viento nadie me podía parar la necesidad era un juego gracias al televisor creía que todo era blanco y negro Chizmosas, no se preocupe Decían que era pobre La ventaja fue que yo nunca lo supe Metía matemática, tal vez por discutir Menos por menos siempre te da más A mí nunca fue así La calle me enseñó a vivir A escribir, a resumir El amor a sumar Y el desprecio a dividir Contando con los dedos Cuantos días nos quedaban En esta carrera de relevos donde había que elegir, eras ¿el pillo el rapero aguijo, ah, adivina cuál de las dos escogí. Mi lápiz disparaba, las pistolas escribían, yo vivía y mi cuaderno, afuera se morían, saltando muros con mi primo más de metro ochenta, jugando seguimientos, volamos sin darnos cuenta, graffiti en los 90, nuestro pan de cada día, ya hacíamos hip bye sin conocerlo, se sentía. Lo que se empeñaba se perdía, el buen estar en y nuestra casa, amores No han vuelto todavía, se aprendía a encontrar vías. Todo lo que hacía lo sumaba, todo le sacaba. Iba yo, iba y venía yo, iba y venía. Viajaba sin moverme, vayas verte la mía. Como cualquier niño jugando a las escondidas. Siempre me buscaban, no siempre aparecía. Hoy no han podido ni con brujería. Por estos días el niño del que te hablo sonríe todavía otra canción. Otra canción, otra canción, que si te pide permiso es para no pedir perdón, otra canción. Otra canción, otra canción que llega tarde y ni saluda y en eso lo mando yo otra canción. Otra canción, otra canción. Que si te pide permiso es para no pedir perdón, otra canción, otra canción. entre paredes, la mesa y una conversación y lo único que separó el secreto ha sido esta canción esa que no se olvida como el hambre y la imaginación dejándome ir donde quiera sin dejar de ser yo de niño aprendería a coger un taxi por si me perdía y este hombre que buscó en el encontró por fin su vía recuerdo cuando un amigo me dijo que sintió al matar no creo que sea peor de lo que sentí al no verlo más hace años que mi padre en mis sueños se sigue yendo ¿Y cuál Para seguir durmiendo en un rincón del alma estaba lo que la plata no mueve llorar con mil tiños recuerdos que la felicidad me concede con valor cuento mis tristezas para que tengan un precio a ver si en las esquinas me las roba algún necio la epilepsia solo cuenta las veces que me ha empujado porque perdió la cuenta de las veces que me he levantado los tornillos en mi rodilla sostuvieron lo que nadie espera mi nariz es blanca sigo aquí disfrutando mi borrachera Este corazón gaguea y mi madre di cuenta se ha dado Que lo que soy yo en mi grupo, lo es ella a mi Los golpes a la vida y a la puerta llegan con intriga Como nuestras fotos que algún día también serán antiguas En mis hermanos sigo viendo un ejemplo de cómo he sido Todos estos sobrinos míos en mi pecho resumidos Sin olvidar mi niñez, todo se volvió más práctico Así encontré trabajos de en los que me despidieran rápido Bailé a ritmo de carruseles sin pensar en Disney World Mi abuela sufrió por todos pero no envejeció, y aquí estoy Tertuleando conmigo Gritando amo mi pasado Poniendo el futuro en peligro Nombrándonos el nombre Para que nunca se nos olvide Que por estar pensando en los demás Uno mismo vive Al saber que estas calles Me roban la soledad sola Llegó mi compañía y sé Que volverá a pasar, cual pesar Mi dignidad llegó sin fecha vencida Pues en estos días el niño del que te hablo sonríe todavía otra canción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 Escula posible de resumir. Va borracheras en arne. de resumir. Los que se fueron los que se imposibles de, de resumir. Hasta las nochalas en Bumbawa. Imposibles de resumir. Todos los trabajos que hoy. Imposible de resumir.